Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Alá, Señor de toda la creación. El Clemente, el Misericordioso. Soberano del Día del Juicio Final. Solo a Ti adoramos y solo a Ti pedimos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes has agraciado, no el de quienes han incurrido en Tu ira ni el de quienes se han extraviado a pesar de conocer la verdad